Dos años de su desaparición forzada Y asesinato Jornada de memoria y lucha Participan Verónica Heredia, abogada de la causa Mónica Alegre Madre de Luciano Arruga Carlos Sueco Lortipandice Ex detenido de la ESMA Mariano Vicente Duo Tierra Hual Pantera Records Muestra fotográfica de Juan Cicale Martes 30 de Julio, 18 horas, en el Centro Cultural Estación Provincial. calle 17 y 71, La Plata. Invita y organiza Comité de Solidaridad Santiago Maldonado La Plata. Estábamos escuchando la invitación a esta movida a dos años de la desaparición y asesinato de santiago maldonado santiago vive en la lucha eh, entre otras entre otras organizaciones que invitan or, organiza el comité de solidaridad de santiago maldonado de la plata estamos acá en el estudio con mario mancini que forma parte marcio marcio mancini eh, que forma parte de este comité de solidaridad. El año pasado también estuviste por acá, Marcio. Sí, estuvimos Marci. acá el año pasado, para también para el año, en aquel uh -huh. caso de, de de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, que bueno se hizo aquella actividad en donde habíamos extraído un mural eh, de un espacio en el que militó Santiago. Santiago vivía un par de años acá, acá en La Plata, militaba en una biblioteca anarquista que se llamaba Biblioteca Gulepolé, Eh, allá en la calle 64, ese lugar iba a ser demolido porque ya no estaba la biblioteca ahí eh, y había quedado uno de sus murales en una de las paredes eh, entonces desde el comité decidimos en aquel momento eh, retirarlo, sacarlo, sacar la pared así que tuvimos tres meses de trabajo para poder eh, hacer eso, porque sacar una pared muy vieja, llena de, de de, de, de materiales precarios, digamos. Eh, y bueno, lo, llevo, lo llevamos, hubo mucho tra un trabajo de un tratamiento de restauración, de, de, de armar todo un encofrado para poder emplazarlo en un lugar y se decidió emplazarlo ahí en, en el patio central de, de la Facultad de Bellas Artes. Eh, y bueno, el año pasado vino toda la familia, vino vino Sergio, la compañera Vanessa, eh, vino Verónica eh, y vino Estela, la madre también. Eh, así que fue una jornada Bueno, dura por, por el aniversario Pero a la vez eh, De encuentro con eh, Con la familia Y con, con muchos amigos de Santiago Que, que, que vivían acá en La Plata eh, Con un montón de gente Que tenía ganas de ir a, de ir a homenajear Por así decirlo Al compañero caído eh, Y bueno, y ahora se cumplen dos años Y estamos organizando también otra actividad Intentando no caer en el en el homenaje solo en el homenaje en el mero homenaje que se vuelve se vuelve rutinario con, con el tiempo que eh, que plancha un poco eh, el sentido por y más interesante que es el de, el de la lucha eh, así que lo que propusimos fue justamente es una jornada de lucha eh, y bueno va a haber una, una mesa con, con gente que va a hablar sobre y eh, sobre el tema de, de, la, de la represión de estado no solo en el caso de santiago sino a lo largo de por lo menos desde la dictadura para acá por eso va a estar eh, el suecoloquipan dice para hablar de de, eh, de la represión en el periodo de la dictadura eh, y también la mamá de, de luciana arruga eh, para ver las formas de violencia que existen sobre sobre sobre los jóvenes del conurbano pobre etcétera eh, que es otra Quizá la forma más cruel de violencia del Estado en este momento. Eh... Vos hoy decías que que bueno que la idea es que, que no solo sea un homenaje, sino también un eh, una, una convocatoria también a la lucha. Y ahí, la semana pasada, hablábamos de que la familia sigue exigiendo que se continúe investigando, que no se cierre la causa. Contanos un poco... ¿Cuál es el reclamo así más puntual en relación a la causa? Es ese, es. la causa se cerró con mucha premura, eh, obviamente con objetivos políticos, y mmm, lo cierto es que hay, hay, perit hay peritajes que no se realizaron, que no se incorporaron a la causa, eh, información que, que estaba incluso recomendada en, en las propias pericias que no se hizo, eh, sin embargo, la causa se cerró igual. Eh, entonces está realizando la presentación, ¿cuál eh, para volver a abrir la causa y seguir incorporando las pericias que faltan eh, la información que falta recolectar que no se no, no, no se realizó eh, y poder rehabilitar porque además en la explicación del, del, del, de la muerte de santiago maldonado en ningún momento de o sea el, las pericias que indican que hubo un, un ahogamiento Hay muchas formas de, se, de morir ahogado eh, la forma en que eso ocurrió no está, no está develado de ninguna manera la familia lo que pide constantemente es eso primero por supuesto justicia pero primero que todo saber qué es lo que pasó ese día porque el contexto eh, de su muerte es un contexto de represión y la, y, el, y el peso de la represión en esa muerte eh, ni siquiera fue incorporado eh, a la hora de evaluar la, el, el cerrar la causa. En relación a... bueno, en realidad también está muy actual, nos enteramos la semana pasada que un chico fue sigue preso porque el vecino que estaba ensaneado con él lo vio haciendo una escultura de Santiago Maldonado, lo hablábamos recién eh, afuera del aire... Eh, terminaron el vecino llamando a la policía, que tenía un hermano policía, y ahora sigue preso. Digamos, la imagen de Santiago Maldonado, recordemos, se cumplieron dos años, hace dos años recordemos que había un número para llamar, para denunciar si en tu escuela tu docente estaba hablando, muchas imágenes de Santiago fueron borradas, es decir, la cara de Santiago, el nombre de Santiago sigue teniendo un peso, ¿no? Sí, sí. Sí, justamente y más me parece que por eso es interesante reivindicar eh, estos espacios no como homenaje no como necrológica, etcétera sino como como lugar de encuentro para, para organizar y continuar la lucha pero justamente por eso porque hay una reactividad muy eh, muy fuerte todavía en la imagen de, de santiago y eh, Las cosas que se leen incluso bueno en comentarios, etcétera, de, de notas de diario son son tenebrosas. De, eh, de, del desprecio hacia, en muchos casos hacia el compañero eh, desaparecido y asesinado por el Estado. Eh, sí, pero pe también quizás al, a la gente que está queriendo mantener viva esta esta causa y esta lucha, porque se me hace que significa más que el caso Santiago Maldonado, eh, eso, lo que hablábamos recién, lo, lo que empezó a significar, evidentemente hay algo que da mucha bronca. Sí, claro, claro, claro, claro. Eh, por, por eso te decía, si uno, uno se da vuelta eh, se da una vuelta por acá, por la ciudad de La Plata, es impresionante la cantidad de, de, de que ellos estén, si los murales que había sobre qué hay o sobre Santiago, y que están tapados... Eh, nosotros como comité tenemos un mural muy grande que está en 1 33 que se si andan por el, con el tren siempre saliendo de la plata se lo ve y ya lo restauramos tres veces eh, nos, lo, nos, lo, nos lo escrachan por así decirlo con bastante continuidad incluso llegaba a los, el organismo que lo había que losclachó por el organismo <risa> Eh, la agrupación que lo escrachó por primera vez hasta firmó el escrache eh, así que ya tres veces lo pintamos también con baldazos de pintura la cara de, de, de Santiago de compañero, no de él sino de, de la imagen de, del mural eh, pero bueno eh, esas cuestiones nosotros en ciertas en, en cierto sentido a todo el mundo que, que, que identifican la figura de Santiago un compañero eh, luchador eh, te da fuerzas para seguir porque uno hombre no no eh, nos echa para atrás en estas cuestiones justamente con más fuerza intentar intentar hacer algo eh, para bueno para mantener no, para no solo para mantener la memoria del compañero sino para entender que él estaba en un tipo de lucha particular él era un compañero anarquista no no participaba de otro colectivo de ideas sino no es específicamente y eh, Su actitud era justamente la que la que uno reivindica en el en el, en el movimiento anarquista que es la solidaridad con eh, con las causas no solo que le atañen a uno en particular sino con aquellas el apoyo mutuo la solididad la solidaridad que son elementos importantes del anarquismo y él estaba haciendo eso no estaba luchando por sus temas particulares eh, sino apoyando una, a una comunidad al alpulados de cuyame que estaba en lucha y eh, y le tocó perder la vida ahí, eh, ser asesinado en realidad. Eh, y ese tipo de actitud, eh, de, de por supuesto, eh, que uno la reivindica, y a la vez lo que uno intenta, por lo menos lo que vamos a intentar en esta jornada, es eh, tratar de develar de alguna manera, eh, en conjunto con, con, con quienes van a hablar, eh, cuáles son las cualidades represivas del Estado, cómo atraviesa gobiernos, atraviesa la historia, ¿qué eh, por eso ahí eh, los invitados vienen desde la dictadura el caso de, de Luciano Arruga eh, y el caso de Santiago eh, porque los dispositivos represivos del Estado están más allá de los gobiernos los gobiernos se, se sirven de ellos según las situaciones eh, de, de, de algún momento del momento político específico a veces lo usan más, a veces lo usan menos pero no es una herramienta que se desprecie porque es constitutiva del Estado de los Estados Nacionales eh, y eso siempre va a implicar Eh, en, el, en el caso extremo, como es esto, el asesinato, la muerte de una persona, la desaparición, pero sabemos que hay tortura, sabemos que hay violencia, sabemos lo que está pasando acá en el centro de La Plata con los manteros y la casi militarización del centro de la ciudad. Sí, eh, en este contexto también... Eh, que la misma gendarmería que que hace que persigue asesina a asesina Santiago Maldonado va a estar desarrollando este esto que se presentó hace poco el Servicio Cívico Voluntario eh, que presentó Bulrich, digo es como muy muy paradójico, ¿no? Sí, estirando a, a, a un chiste de mal gusto lo que hace en sí. ese caso este es es un poco tenebroso, que se busque casi la misma fecha, realizado por gendarmería. Eh, me parece que hay, hay un, eh, un mensaje que quiere dar, más allá de, de, eh, de, de restablecer, aunque sea en el imaginario de la gente, la idea del servicio militar, eh, que no creo que además, sinceramente, vaya a tener mucho éxito en eso, pero... Eh, Pero hay algo macabro ahí en, en usar estas mismas fechas, la misma fuerza policial. Eh, me parece que hay un mensaje eh, ahí de tratando de aleccionar o por lo menos mostrar cuáles son las intenciones eh, en el caso de seguir siendo gobierno, de, de, de, en este caso de Patricia Bullrich. Sí, principales responsables también políticos que no sufrieron ningún tipo de... De, de consecuencia de alguna forma como casi ninguno, ninguno. <risa> no, rara vez sufren algún tipo de consecuencia sabemos eh, bueno, el caso de, de Max y Darío eh, los responsables políticos bien, gracias, ninguno ha pagado ninguna ninguna pena al están respecto de están de campaña <risa> claro, claro eh, Y, y bueno, fueron los, los, los policías sí que efectuaron los disparos, los únicos que estuvieron, o que están en, en prisión, pero los responsables políticos rara vez en Argentina eh, pagan, y justamente eh, esos puntos son los interesantes de esta situación, ¿no? Porque el aparato represivo es una serie de dispositivos múltiples, muy complejos, y... Eh, que actúan en estas circunstancias y, eh, y aquellos que se valen de eso para articular políticas tanto de, de, de escarmiento o de, o de lo que fuese, bien gracias, ellos no... no muy raro que alguien pague, eh, en el caso del 2001, lo, también los responsables políticos, eh, no hay ninguno, hubo, una, hubo un juicio y salieron todos, eh, todos libres. De hecho este invento, esta invención de la RAM que funcionó durante un montón de tiempo, de repente... Sí, Nadie, claro. No hablaron más. No se temas. La RAM que estaba amenazándonos de estaba perturbándonos la vida, pero de repente no está más. Exacto, no más. Exacto. Y fue fue esa circunstancia, la construcción del enemigo interno como una excusa para para eh, maximizar la forma represiva y el control social, eh, y siempre algún algún eh, chivo expiatorio se busca. Fue la RAM en aquel momento. La demonización, la demonización de los la demonización, mapuches. La demonización de los mapuches, después se pasó a los anarquistas. Mhm. Uh -huh con un montón de, de, de eh, ahí no me sale la palabra eh, de allanamientos a fines del año pasado en locales anarquistas históricos eh, y ahora inventán alguno nuevo o mantendrán esos de nuevo lo que lo que lo que fuese necesario para poder seguir en eh, mostrando toda la prepotencia del Estado cada vez que sea necesario. Marcio, están organizando esta movida desde el Comité de Solidaridad de Santiago Maldonado. ¿Cómo fue que se juntaron? ¿Se juntaron a, a raíz de la reconstrucción de este mural? No, no, no. Fue o sea, el... ¿Se habían reunido previamente? No, no, fue inmediatamente después de la, de la desaparición. En aquel momento no fue, inmediatamente después. Eh, en aquel momento fue... Eh... Nos constituimos como una asamblea con un montón de, de, de otros compañeros, algunos amigos de Santiago... Eh, bueno, después de la aparición del, del cuerpo eh, durante un tiempito ese espacio se disgregó y nos conformamos directamente como comité en donde hay algunas organizaciones y muchos compañeros que no pertenecen a organizaciones <coughs> activando eh, desde ese momento, pero constituido está desde el, desde el día, del, del día siguiente casi. O sea casi. que ya tiene dos años el o sea, Comité años. de Solidaridad por Santiago. Sí, sí hemos realizado no. un montón de actividades no solo la de, lo, la de los años, sino eh, justamente apuntando eh, a, a tratar de, de, de ver de no sacarle nunca de encima a la vista la cuestión represiva del estado y, y cómo ven en relación al, a las primeras actividades que realizaron eh, la, la repercusión que tienen es decir al año ahora se cumplen dos años están se sumó más gente al comité de solidaridad se suma más gente a las actividades perdiendo gente cómo funciona eso eh, todavía medio eh, es un poco eh, prematuro saberlo, digamos. Eh, sí se ha sumado más gente, por supuesto. Eh, pero bueno, eh, todavía es, es, es relativamente reciente el hecho... Eh, Por supuesto, en relación al año pasado, no sé si va a haber la misma cantidad de gente Google. La verdad que la actividad fue muy eh, muy grande y por lo menos dentro de La Plata creo que fue la actividad más, más, más grande en relación a, al aniversario de la desaparición de, de Santiago. No sé cómo, cómo será este año. Eh, seguramente estas cuestiones con el tiempo tienden a diluirse. Nosotros estamos intentando que no sea así sobre todo porque esto no está esclarecido, porque Claro, por eso te he preguntado. Eh, principalmente eso, porque qué sé yo. Si hubiese un esclarecimiento, algún tipo de condena a los responsables, eh, eh, uno podría empezar a, a, a trabajar de otra manera en este, digamos, sin dejarlo de lado ni mucho menos, pero empezar a trabajar de otra manera. Eh, pero lo cierto es que está todo como el día 1, por lo sí. menos para los que lo estamos viendo desde este lugar, está todo como el día 1, no sabemos qué pasó, el compañero de fue desaparecido y asesinado eh, después la forma en que se disfraza eso como un ahogamiento, que se murió solo ques son son ceras digamos no, no ocurre cuando a vos te están corriendo sin gendarmes y te está metiendo en un río y eso no ha sido resuelto en ningún en ningún momento incluso se llegó hasta hasta la, la brutalidad de cerrar la causa faltando un montón de pericia un montón de información para agregar para agregar eh, entonces la verdad que estamos como el primer día por lo tanto no vemos ninguna razón para cual por la cual uno empezará a a, eh, a ver o, o, otros contextos represivos porque este todavía es necesario seguir trabajando y bastante qué pasó con el reclamo que hizo sergio su hermano de que en un primer momento lo investigaba la justicia a él Sí, eso hay una causa ilegal. eso hay una causa eh, uh -huh. hay una causa abierta por espionaje uh -huh. sí sí eso fue así y, y ellos presentaron Eh, no hace mucho eh, le, le, La información pertinente Para avanzar con, con la causa Por espionaje, sí, pero es, es Sucede siempre así <ríe> Digamos, uno se asusta Como algo eh, o, o lo ve como algo terrible Pero la verdad es que toda la vida funciona así sí. eh, Todos los organismos de derechos humanos Son eh, Son espiados en Argentina Sí, justo el otro día hablábamos con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que estaban recibiendo unas amenazas bastante explícitas. ¿no? Ni hablar, sí. Eh, ¿quieres repetir la convocatoria la Sí, por supuesto. Eh Para cumplirse no yo me acuerdo, me acuerdo. <ríe> por cumplirselo eh, bueno los dos años de la desaparición del compañero santiago maldonado eh, los vamos a esperar el martes este martes 30 en estación provincial para el que no sabe, en, mañana si sí, es mañana en calle 17 y 71 eh, em, ingresando a la planta alta eh, allí va a haber varios oradores Verónica heredia eh, la mamá de luciano arruga Eh, y el sueco Lorquipandise, va, va a estar Mariano Vicente leyendo unos, poe unos poemas y acompañando una canción del dúo Terrawal. Eh, una muestra de Juan Sicale, que es un gran filo un gran filósofo, mira, un gran fotógrafo también, es un poco filósofo, un gran fotógrafo que nos acompaña siempre en actividades nuestras, la, de, la actividades de hijos, actividades del colectivo contra el gatillo fácil, eh, en donde él ha sacado, bueno, trae un montón de fotos muy muy muy interesantes, muy bellas sobre sobre actividades, sobre y sobre la familia, que van a estar expuestas ahí y si, Es de la foto del flyer? Eh Esa es la... No, no, esa la armamos nosotros, pero... Ah. Eh, no, esa no, esa la armamos nosotros. Eh, ¿Y quién más? Y Sierra Pantera Records, como, eh, eh, que es un, un, un grupo del, de acá de Berazategui, que hacen hip hop, de protesta etcétera También porque habíamos queríamos darle ese contenido artístico, por llamarlo de alguna manera, o estético, etcétera que era una parte más del, del Compañero Santiago, ¿no? y eh, él se dedicaba a esas cuestiones rapeaba eh, eh, pintaba él había pasado por la facultad de villas artes eh, y bueno vincular esos esos dos puntos la lucha eh, y en parte el arte también por eso incorporábamos porque obviamente no es un, no es un día de festejo ni mucho menos pero sí es un día en donde el arte puede Eh, está cumpliendo una función eh, también de acción social, de protesta, etcétera y ese era eh, el objetivo de incorporar eh, eh, alúo Tierra Guia, Pantera Recoman, la muestra fotográfica a, a esa jornada.